Ah, sí, a todos mis amigos, nuestros amigos de este programa Manantial de Fe Deseo que la bendición de Dios esté en su hogar Que haya hoy día, ¿no es cierto?, ese sentido tan lindo de familia Que cuando llueve y hace frío se junta la familia Al, re, al, re, al derredor de, un, de una estufa, de un brasero de algo que emane calor Qué rico es eso que la familia esté reunida ahí. Y que esté en la casa, ¿no es cierto? La madre muchas veces haciendo esas cosas ricas de invierno. Sopa y pilla, picarones, empanaditas, una cazuela rica, calientita. ¡Oh, qué bueno es eso! Que sea así, que haya esta bendición en su vida, en su hogar. ¡Eso es impagable! Hay tantas personas solitarias que han salido de sus hogares. O no tienen a quién a quien demostrar su cariño, o de quien recibir cariño, que en esta mañana el Señor, el Señor Jesús, el Dios de la gloria, Él sea el que abrace su corazón, que le dé la paz, el consuelo, y aquella nostalgia pueda ser por el Señor de otra manera, colocada no solamente en nostalgia, en recuerdo sino en gozo, Y en contentamiento en lo que se tiene Tiene poco Conténtese Y diga, tengo poco, pero tengo ¿Ah? Tengo mucho Y gracias a Dios porque tengo mucho Así es Entonces, eso Ayuda a que la persona ¿No es cierto? En su mismo sentido humano Agradeciendo a Dios Puede entonces Llevar mejor Esta vida de luchas De desigualdades Y esta vida muchas veces penosa, la pueda llevar mejor con la ayuda del Señor Jesucristo. En esta mañana les deseo todo eso y mucho más de lo que Dios puede dar. Amén. Mire, voy a leer una parte especial de las Sagradas Escrituras. Comúnmente leo un Salmo, un Proverbio, eclesiastés pero ahora voy a leer una parte donde... Eh, un hombre moribundo, un hombre que ya terminaba su tiempo eh, en esta tierra que fue pastor de ovejas, que fue un muchacho que no se le daba mucha importancia allá estaba en la montaña, en las sabanas, en los valles cuidando las ovejas de su padre no tenía ni una Parece que el papá no le da, si no hubiera dicho, tenía una ovejita yo. No, tenía nada. No obstante, cuando este muchacho... Algunos dicen que tenía como 12 años. No, un muchacho de 12 años no enfrenta un león y lo despedaza. Yo pienso ahí 17 a 19 años tendría. Un hombre ya hecho derecho y con fuerza, con musculatura... Ya bien formada en su cuerpo Creo yo a es, esa edad Pero ahora estaba En el final de sus días Y es Y él dicta Esta Últimas eh, un Cántico, últimas palabras Que es un cántico El día En que Dios le había librado De la mano de todos sus, de sus enemigos Y la mano de aquel rey envidioso el rey saúl bueno usted ya sabe a quién me refiero verdad si sí, a david david de belén david el rey el muchacho que fue pastor de ovejas y que después fue por 40 años rey de israel y él dice así le voy a leer en segunda de samuel capítulo 22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 el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia, ...para siempre... ...amén... ...palabras... ...del Rey David... ...el Rey más amado... ...y más querido... ...y más recordado... ...de Israel... ...del pueblo hebreo... ...sí, ahí estaba... ...la oración y cántico... ...que hizo este hombre... ...recordando como Dios lo había librado, como Dios había estado a su lado, como él, como Dios le había dado la fuerza para la batalla, para la pelea. Si sí, recordando todo eso y ahora tenía su reino firme, ahora en poco tiempo más iría a traspasar el trono a su hijo Salomón. Pero él se acordaba que no había sido él por su inteligencia, por su sagacidad, por su fuerza. No había sido él que había ganado todo esto. Él reconocía que era Dios. Dios que lo levantó, Dios que lo sacó, Dios que le dio fuerza, Dios que lo libró de varón, val de varón violento. ¡Sí! ¿Quién se atrevía a pelear contra el gigante? ¿Contra Goliat? ¿Un hombre de guerra? ¿Para un mozalbete? ¡Ah, no! ¡Nadie! Incluso el rey estaba metido en su tienda de campaña y él ofrecía dinero a quien y, y, y riquezas y la hija para quien fuera y pelease contra el gigante. <risa> ¡Oh, sí, sí, sí! Pero la batalla, la batalla, dijo el propio David, no es de nosotros. La batalla es de Jehová, es de Dios. Y ahí, en estas últimas palabras, se acuerda y dice, me libraste de varón violento. Sí, con una onda y con piedras. Venció a un hombre de guerra, pertrechado, acorazado, hasta las hasta los pies totalmente ah si sí, Dios lo libró con una onda y con una piedra que Dios también haga esto en su vida estimados amigos oyentes que esta mañana sea una mañana de victoria está frío ha habido un tremendo vendaval aquí en la, en la zona central y en muchas regiones de nuestro país tremendo vendaval agua bastante para esta tierra que estaba seca qué tierra qué tierra por ahí eh, eh, subsiste durante siete meses sin lluvia más de medio año ah Dios ha sido bueno con este Chile y este Chile está altivo está mirando solamente las cosas materiales y no se acuerda del Dios de la gloria pero hay mucho pueblo de Dios aquí en Chile y que ama a Dios, que ama sus mandamientos, que ora hacia Él pidiendo misericordia, pidiendo el beneplácito para que ayude a nuestros gobernantes que muchas veces espiritualmente están ciegos y que dictan leyes injustas. Sí, eso ha acontecido. Ah, las profecías se están cumpliendo de muchos hombres, de Dios que han clamado a Dios y han reclamado a aquellos que han dictado leyes impías y Dios responde sí señor Dios responde, gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por el verano, gracias a Dios por este tiempo y por todas las cosas gracias a Dios porque nos libra nos guarece Debajo de sus alas Porque debajo de sus alas estamos seguros Amén Estimados amigos oyentes, también traje un lindo himno Que el título es No sé por qué Y no sé por qué Dios hace tantas cosas lindas ¿Por qué Dios nos salvó? Aquí está entonces Escúchalo no sé en mi te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por Bueno, estimados amigos oyentes, me ha librado de la muerte, me has dado nueva vida. Así dice la santa <coughs> Perdón. Así dice este este lindo y santo himno. Porque es una grande y maravillosa verdad. Mire, eh, en las sagradas escrituras nos habla algo muy interesante. Porque muchas veces predicamos que Dios va a venir, va a venir a buscar su pueblo, y va a venir. Y los que estamos nosotros vivos, lo recibiremos, y también los que están muertos, también los recibirán. Pero mire usted, le voy a leer lo que dice la palabra del Señor, a este respecto, que hoy, lógicamente, no voy a poder explayarme mucho, por causa del tiempo que ya corre velozmente. Primera de Corintios, capítulo 15. Y voy a leer del versículo 51 hasta el final. Y dice así. He aquí, os digo un misterio. Está escribiendo el apóstol Pablo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Se refiere a a la muerte natural no todos dormiremos o, o, o no todos moriremos pero todos seremos transformados le está diciendo a la iglesia y dice el versículo 52 cómo va a acontecer dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta la trompeta de Dios Y los muertos serán resucitados incorruptibles O sea, este cuerpo que se corrompe ¿No es cierto? Van a resucitar incorruptibles Y nosotros, los que estamos vivos Los que estamos todavía Y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal, este cuerpo Se vista de inmortalidad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 ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley y mire lo que dice versículo 57 escuche bien más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y aquí viene la recomendación del versículo 58 que dice así que hermanos míos Amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Eso es lo que dice Aquí en primera de, primera O la primera epístola La primera carta del apóstol Pablo A los hermanos de Corinto Pero ahora nos dice a nosotros aquí Que estamos viviendo aquí en Puente Alto si sí, este misterio glorioso que muy pocos lo saben a no ser que, que haya leído la Sagrada Escritura Pero que todos los hermanos en la iglesia esperan este glorioso momento Este misterio que no todos moriremos o que no todos dormiremos Pero todos seremos transformados los que seguimos al Señor ¿Cómo será esto? ¡Ah! En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así, tan rápido como abrir y cerrar los ojos, ya seremos transformados. No, la persona no alcanzará a arrepentirse. Después me arrepiento. Después le pido perdón al Señor. Después me pongo a cuenta con el Señor. No va a haber un después. Es el momento, es el instante glorioso. Cuando se toque la trompeta de Dios Aleluya Y eso es lo que esperamos nosotros ¿No es verdad hermano? ¿No es verdad hermana? Claro que sí Esto es lo que esperamos Esta es la esperanza gloriosa Del que cree en el Señor Jesucristo El que no cree dice No, aquí en la tierra Aquí se vive Y aquí se goza Y aquí se hierra Se hace todo Después se entierra y se acabó Pobrecito, no tiene ni una esperanza. Vivió, comió, bebió y todo lo demás y listo, se acabó. No es así. Está completamente equivocado. A lo mejor es sincero en su razonamiento, pero está sinceramente equivocado. ¿Por qué? Fíjese usted que desde los más primeros albores de la humanidad se creía y se cree en el alma desde aquel tiempo que las personas recién andaban en la tierra a ah, Dios le dio a entender que tenían un alma y que debían de andar correctamente sobre la tierra por eso estimados amigos oyentes es que Dios te llama hermano, hermana que estás débil y flaco en la fe Que no has alimentado tu alma Que no estás a cuenta con el Señor Porque Dios te llamó Con un propósito El propósito De la salvación y de la vida eterna Y no debes perder ese llamado Tú tienes más de algún talento Tú tienes más de, de, de alguna virtud Que el Señor te entrega O te, te ha entregado Y que tú no la has trabajado Y que tú no te has puesto al día con el Señor. Dios no te llamó así para que estuvieras en un rincón sin hacer nada. No, Dios te llamó para premiarte. A premiar tu carrera en el Señor. Premiar tu carrera en el Evangelio, como el apóstol Pablo lo dijo. ¿Ah? Ya he corrido la carrera, pero he guardado la fe. Ah, estimados amigos oyentes A usted también El Señor también le llama Y no va a poder Usted esquivarse O disculparse Cuando ya no hay más tiempo Cuando estemos Ante la presencia Como dice en el libro de Apocalipsis Del gran trono blanco Delante del trono de Dios Porque ahí seremos juzgados los vivos, los que vamos a estar vivos y vamos a ser transformados, y los muertos. Ah, sí, así dice la palabra del Señor. Por eso es que es necesario que usted comprenda más, que entienda más lo que es el Evangelio. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es el camino de la salvación y de la vida eterna. Sí, sí. Para esto te llama el Señor, comprenda, entienda, abra su corazón, abra su mente para entenderlo, procure entenderlo. Pídale y ruéguele al Señor, ore a Él y Él le va a responder. Bueno, esta es nuestra esperanza. Por eso que en esta mañana podemos decir más gracias a, sean dadas a Dios que nos da la victoria en todas estas cosas, dudas, vicisitudes pruebas, en todas estas cosas Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo que Dios le haya bendecido amén Gracias Señor ahora, En este momento de la oración Alleguémonos con fe Al trono de la gracia de Dios Gracias a Dios de gloria Porque estamos Señor Aquí en la radio Yo y espiritualmente Muchos hermanos y hermanas que creen férreamente, con todo su corazón. Como alguien dijo por ahí, a ojos cerrado le creo a la Biblia. No, nosotros tenemos los ojos abiertos. Sí, Señor, cerramos nuestros ojos para orar, para que nadie nos distraiga, ni nada podamos ver que nos distraiga del contacto de la oración consigo. Y en esta mañana, Señor, porque han escuchado su palabra, que he leído señor en dos lugares uno recordando el pasado y de las victorias que usted da y la fuerza que usted da sí señor y otro donde nos da la esperanza de la salvación y de la vida eterna y de la transformación oh gracias señor por esta confianza y esta fe aumente la fe señor como también le pido que aumente nuestra fe para ser sanados a través de esta su palabra que su palabra llegue Señor con su mano invisible y toque a los enfermos y los sane por su favor porque usted es bueno porque muchas veces no se merece el ser humano tanta bondad y tanta misericordia pero usted es misericordioso Señor ayúdenos Señor a soportar todas estas cosas pero denos gozo alegría, victoria Señor, denos la paz, denos el gozo, denos la prosperidad en nuestro hogar, la solución de los problemas, por su misericordia, se lo pido. En su santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos, nos despedimos de ustedes deseando que la misericordia, la paz y la bendición de Dios estén en su vida en su hogar. Vaya una iglesia. Le convidamos también a nuestra iglesia, Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que se ubica en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en el segundo sector de la población Pedro y Grecerda. Si Dios permite hasta mañana este pastor, el reverendo Moisés Salvear, desea muchas bendiciones para usted. Amén.